damos la bienvenida al aire a Juanita Dugalde, ella es militante ostenia por la defensa de los ríos Pampeano, integra la asamblea eh, por los ríos. Eh, Juanita, eh, Pablo acá de Kermés te saluda, buen día, ¿cómo te va? Buen día Pablo, buen día a la audiencia, ¿cómo están todos por allá? Bien, ¿cómo andas vos? ¿Cómo está el oeste? El oeste está... Estamos contentos en, esta, en estos días, primero porque ha habido unas lluvias muy lindas, muy importantes y, bueno, eh, porque tenemos agua en el Atuel, aunque no es la nuestra, hmm. pero es agua en el Atuel. Ah, ¿ha llegado hasta allá, hasta Santa Isabel? Eh, sí, está en Agarro del Águila, ah, ah, está mira. pasando para está pasando para El Paso. Ayer este, veíamos que el binchuquero estaba en cinco y pico de metros cúbicos, cinco puntos y algo. Y en Algarrobo está un poquito menos, pero bueno, está, es un tramo largo, está llenando bañado, está infiltrando y bueno, este, afortunadamente el, la reperfilación del cauce que se hizo el año pasado ha permitido que el agua llegue un poco más rápido hasta Algarrobo del Águila. Ah, los trabajos estos que hicieron este, para... Exactamente, encauzar. los trabajos que te hicieron... En... Claro. Exactamente. Bien, bien, bien. Bueno. Eh, ¿Y frío? ¿Hace frío ahora allá? Sí, sí. está fresco. Todavía ah. no hacen esos fríos este, con números negativos, pero sí, hoy este, estamos en los 3 grados aproximadamente. Yo estoy acá en el campo, en el laboratorio, que estamos a unos 17 kilómetros más o menos del pueblo, pero... Eh, está fresco, se siente, sí. pero bueno, está verde, todavía está lindo, ha llovido, estamos contentos con el agua. Bueno, eh, te queríamos consultar acá desde Kermes, no solo por el atuel, sino por el río Colorado, pero bueno, eh, vamos a seguir con el atuel, eh, que como aclaraste vos bien, que tiene agua después de un largo tiempo, pero más vale que no es el agua que desearíamos eh, desde La Pampa, agua de calidad, y en cantidad, eh, sino que es agua de reuso y de lluvia. Eh, Exactamente. Y, y se conoció que datos de la propia Mendoza de que sobra agua en Mendoza. ¿Lo viste? Sí, Mira, Pablo, este, sí, en este momento, imagínate que hace como dos o tres años que viene nevando bien sí. y, y bueno, y las lluvias de este último tiempo han incrementado seguramente las reservas en los, en los reservorios que tienen ellos. Uh -huh. eh, y bueno, un informe que ha hecho, este La Pampa, a partir de datos que, que, que publica Mendoza, eh, nos da cuenta de que agua hay. Agua es, yo creo que eh, ahora hay que ver, hay que poner a prueba este, la conciencia y la solidaridad de Mendoza, que sigue diciendo que, que el río Atuel es una cuenca deficitaria. En realidad todos sabemos que no es así, que, que agua es lo que hay precisamente, que ellos la utilizan para su beneficio, para la generación de divisas en territorio mendocino a expensas, digamos, de, de las necesidades del Oeste Pampeano, de la Pampa en general. Claro. Pero agua no le falta, no está faltando agua en la cuenca. Sí, eh, ahí una vez más eh, el gobierno provincial ha recurrido a, a, a la Corte Suprema de Justicia, ¿Sí? eh, porque esto que decís vos de que eh, Mendoza o, o los funcionarios mendocinos, no vamos a echar la culpa al pueblo de Mendoza, sino que son los, los, los representantes eh, del pueblo, uh -huh. eh, tienen poca conciencia con el oeste de la provincia de La Pampa. ¿Esperás que claro. la Corte, de una vez por todas, haga eh, o, o cumpla con, con lo que la propia Corte firmó? Claro, eh, bueno, yo la verdad es que mi obligación es tener esperanza, como, mi, como militante de la causa y como pobladora ribereña, mi obligación es tener esperanza en que finalmente la Corte haga lo que tiene que hacer, que es hacer que se cumpla ese fallo que ella misma dictó, eh, y que no haya que andar pidiéndole, recordándole, este, por favor, señores de la Corte, hagan su trabajo este, e impartan justicia y denle al pueblo pampeano el agua que le corresponde por derecho natural. Eh, mi obligación, te digo, es tener esperanza, pero nosotros sabemos cómo es la Corte y qué hace la Corte y a qué se dedica y a qué juega, y entonces este, eh, uno espera... Espera, espera, claro. realmente. Eh, Juanita, eh, se conoció una buena noticia también esta semana con respecto al otro río eh, que tenemos, sí. eh, los pampeanos, eh, que es el Colorado, que por suerte este, sigue corriendo eh, aún. Eh, ¿Que Mendoza no va a ser finalmente portesuelo del viento? Eso es una excelente noticia, sí. Este, y bueno, pero ya accedieron al dinero que, que tenían para las obras y, y harán otro, seguramente... Conociendo a la provincia de Mendoza, este, espero que no lo, no lo inviertan ese dinero en arruinar otra terrenca. Pero para nosotros es una excelente noticia que Portesuelo del Viento deje de ser una amenaza para el río Colorado, para el único río vivo que tenemos en la provincia todavía, y que es tan importante para el desarrollo regional e incluso para, para Santa Rosa y General Pico que reciben agua de ahí, así que bueno, es una excelente noticia. Estamos contentos por eso, desde la asamblea. Río claro. eh, Desde la Asamblea me imagino que van a mirar también a ver qué hace Mendoza con esa plata. Eh, son... Según realmente ni hablar. Sí. Nosotros siempre estamos atentos a ver. Por eso te decía, este, esperemos que ese dinero no lo invierta Mendoza para malograr otra cuenca, o para este seguir malogrando la cuenca del del, del Atuel, eh, o, o inventarse alguna, algún otro, este, algún otro acción que perjudique al, al, al oeste de la provincia de La Pampa y a La Pampa en general. Así que, este, sí, estamos atentos a ver cómo Mendoza se gasta esa plata. Eh, ¿Por qué crees que se frenó Portezuelo? Eh, ¿A qué atribuís vos? ¿Has analizado o sea, eso? Una, me parece que es inviable para lo que Mendoza pretendía hacerla, no iba a generar la, la energía que ellos decían que iba a generar, uh -huh. eh, y además, bueno, este, políticamente me parece que es una obra que estaba no consensuada por el resto de las provincias que integran el COIRCO, así que era muy difícil remar contra esa corriente, ¿no? Este, además, sin, sin un estudio este, integral de la cuenca de impacto ambiental, era muy difícil para Mendoza avanzar en eso y remar contra contra esa corriente, así que yo creo que, bueno, finalmente habrán entrado en razón, espero, <risa> y, y bueno, de la misma manera que espero que ese dinero lo inviertan de manera, en, un, en, una, en una actitud sustentable para con el medio ambiente. Claro. Eh, bien, Juanita, eh, queríamos tener este, el testimonio tuyo eh, hablando de la actualidad de lo que está ocurriendo con los ríos acá en la provincia. No sé si quedó algo que nos quieras comentar. si No, no yo agradecerle simplemente por tener siempre este, esta actitud de difundir la problemática que tiene nuestro nuestra región, el oeste pampeano, en relación a los recursos hídricos. No nos olvidemos también que tenemos otro río agonizante, que es el río Salado, del cual también nos tenemos que ocupar sí. desde, desde la función pública, desde la militancia, desde el pueblo pampeano. Y, y bueno, eh, seguir peleando por esos recursos hídricos que nos están retaseando desde las provincias aguas arriba. Juanita, eh, que tengas buen día, muchas gracias. Igualmente para ustedes un saludo grande. Bien, eh, Juanita Duvalde, eh, militante Ostenia.